Más audiolibros, a presenta. El Manual de Metafísica en Términos Sencillos. El Librito Azul, Connie Méndez. Uno de los manuales didácticos más fantásticos sobre cómo crear la vida que deseas. Prefacio. Nuestro canal se enfoca en compartir conocimiento e i n s i g h t sobre metafísica y espiritualidad, con el objetivo de ayudar a las personas a encontrar una conexión más profunda con la fuente divina. No tenemos interés en transformar nuestros vídeos en formas de entretenimiento meramente comerciales. Creemos que el verdadero propósito de la vida es buscar la verdad y la comprensión de la existencia humana, y es eso lo que queremos transmitir a través de nuestro contenido. Respetamos profundamente la jornada espiritual de cada persona y creemos que la búsqueda del conocimiento de Dios es sagrada. Por eso, Nuestro compromiso es ofrecer información confiable e inspiradora para todos los que buscan un propósito más elevado en la vida. Advertencia. Todo libro metafísico necesita ser leído varias veces, porque cada vez que se relee comprendemos más. Sin embargo, es importante recordar que sólo lo que se practica permanece con nosotros. Lo que sólo se lee y no se utiliza desaparece. Para mejorar la comprensión y retención de un libro metafísico, se recomienda tomar notas mientras se lee, comentar el libro con otras personas, practicar la meditación, aplicar las ideas aprendidas en la vida cotidiana y leer varios libros y autores sobre el mismo tema. Leer y aprender es un proceso continuo, y la comprensión y la retención mejoran con el tiempo y la práctica. Este audiolibro es un viaje al conocimiento metafísico más profundo. Para que puedas crear de forma sencilla y objetiva tu nueva realidad. Así que no pierdas más tiempo con libros que no te aportan un cambio real. Suscríbete a nuestro canal y sigue aprendiendo sobre el fascinante mundo de la metafísica. ¿Están listos? La autora Juana María de la Concepción Méndez Guzmán, comúnmente conocida como Connie Méndez, nació en Venezuela en 1898. Conocida por sus trabajos sobre la ley de la atracción y, principalmente, por popularizar la afirmación: Yo soy. Se dio a conocer en todo el mundo después de que uno de sus alumnas, utilizando las enseñanzas de este libro, fue capaz de manifestar la cantidad de un millón de dólares en solo un mes. Pero, ¿cuáles son los secretos de esta obra que ha hecho prosperar a tanta gente en todo el mundo? Utilizando un lenguaje sencillo, La autora fue capaz de explicar de forma simple, lo más profundo de la metafísica en pocas páginas, y cómo funcionan las leyes del universo, para que manifestemos todo lo que deseamos. No es sólo pedir, como muchos piensan, este libro te revelará poderosos secretos metafísicos para que manifiestes toda la prosperidad, dinero y salud que tanto deseas. Introducción: El presente librito está escrito en lo que la autora llama.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 Aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. Un comentario personal. En este capítulo se nos dan enseñanzas primordiales del gran maestro Hermestris Megisto, para una vida de abundancia, como dijo Jesucristo. El todo es mente, el universo es mental. Esto significa que, cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. El hombre fue hecho, A imagen y semejanza de su creador. El hombre puede crear utilizando materiales del mundo concreto, pero, cualquiera sea su creación, siempre comenzará en su propia mente. El universo es mental y, cada una de las cosas que vivimos depende de nuestro pensamiento. Necesitamos comprender las leyes del universo para tener la oportunidad de transformarnos a nosotros mismos y a la materia que nos rodea. Si conoces y utilizas estas leyes para crear tu realidad, deja un comentario. Si usted incluso está disfrutando del libro, dale un like, suscríbete al canal, para que juntos logremos los resultados deseados. Capítulo 2: La mecánica del pensamiento. Todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas.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 Como ya hemos dicho, tu actitud negativa o positiva ante los hechos, determinan los efectos para ti. Un comentario. Aquí necesitamos entender que, lo que elegimos pensar y creer, es lo que se manifestará en nuestra vida, por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos con lo que aceptamos como, creencia, y por ello es importante seleccionar muy bien las fuentes de información que se manifestarán como tu realidad. Comenta si estás entendiendo las enseñanzas, y suscríbete al canal, para que podamos seguir trayéndote más de estas enseñanzas. Capítulo 3: La fórmula infalible. Quedamos en que cada mente humana contiene una acumulación de opiniones, convicciones o conceptos errados, contrarios a la verdad, y en conflicto con los principios básicos de la creación, y que están perennemente manifestando,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 No es que Jesús vuelve a nacer ahora. Es que cada uno va a encontrar el Cristo en su conciencia y en su corazón, tal como le ocurrió a Jesús. Por eso lo llamaron Jesucristo. Una constatación personal. Todos somos uno en amor con Dios. De acuerdo con esto, a partir de ahora debemos abandonar la idea de que somos víctimas de nuestro destino y tenemos que empezar a aceptar que, Todo lo que nos ocurre lo estamos eligiendo, de alguna manera. Comente allí, si usted entendió este capítulo, y cuál es su misión de vida. Deja un like y suscríbete al canal. Capítulo 4: El decreto. Cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el pensamiento hablado.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 Y si ya lo aprendiste en esta vida, es que lo tienes por derecho de conciencia. De manera que la forma de vivir feliz es aprender la metafísica de los diez mandamientos. Con este pequeño obsequio que te brindamos, habrás puesto tu pie en el primer escalón de la felicidad. No me cansaré de recomendarte que leas este folletico constantemente. No lo tires en la gaveta. Cárgalo en tu bolsillo o tu cartera. Reléelo. Si puedes, todos los días. Trata de practicarlo, recordar sus instrucciones y cuando consideres que es tiempo de que adquieras mayor instrucción, asiste a nuestras conferencias y o b t e los siguientes libros. No te costará nada. Solo pagarás por los libros que quieras adquirir, pues estos hay que venderlos para poder reproducirlos. Recibe todo nuestro amor. Que la luz de tu amada presencia yo soy te envuelva, te llene, te ilumine. Te guíe, te acompañe. Muchas gracias a ustedes que llegaron hasta aquí. Deje un comentario, un libro sugerido, suscríbase al canal y active las notificaciones para estar informado de los próximos audiolibros. Podría desearte muchas cosas buenas, pero elegí desear la presencia de Dios en tu vida. Así sabré que no te faltará de nada.